Para el Frente de Batalla necesitamos una andadura espiritual fuerte. 19 y 06, no lo puedo creer, 19 y 06 y aquí todavía nosotros. Sobreviviendo. 19 06 aquí en el aire de la FM Riachuelo. Desde la República Popular de la Boca Damos comienzo a una nueva edición De Al Gran Pueblo Salud En su décima temporada Buenas tardes Ya tarde todavía, no es noche vamos a Patricia, hacerle... Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Y vamos a hacerle honor a sus palabras Con una andadura ...espiritual muy fuerte hoy. ¿Ah, sí? sí. ¿Así anda? Sí, así dice Estuvo que usted. Estuve un lindo fin de semana y ando con un andadura Pero me parece muy bien, me parece muy bien. Aquí Patricia Marrello y Alejandro Lucero desde el Gran Pueblo Salud... ...en el piso del FM Riachuelo, como es habitual desde hace muchísimo tiempo... ...y también como es habitual desde hace muchísimo tiempo... ...del otro lado del cristal, nuestro estimado y genial JR... ...al comando de esta nave nodriza que intentará llevar adelante un programa que en principio hoy esto, que nuestro espíritu esté fuerte. Sí. Porque nosotros hablamos mucho de lectura política, lectura estratégica de cómo entender lo que pasa no solamente aquí, sino a nivel regional y a nivel también global de este momento tan difícil para la humanidad en su conjunto, para el planeta Tierra, para nuestra para nuestras compañeras y compañeros en donde sea que estén. Pero a veces perdemos de vista, ante tanta lucidez y tanta claridad, a veces perdemos de vista que también para batallar hay que tener una andadura espiritual fuerte. Que no alcanza con tener la voluntad, eh, que es un por supuesto que es sumamente importante la voluntad para la lucha. La convicción también. Sí, ¿no? sí sin esa voluntad no hay nada que se pueda resolver. Pero lo que venimos a descubrir en este mismo tiempo de las luchas revolucionarias, en este un otro que incluye desde los feminismos populares, la lucha de los pueblos originarios, que recupera el recorrido por la iglesia, en particular la, la iglesia como le gusta decir a Francisco, la iglesia en salida, ¿no? Que retoma la idea de la, de la cura de los la, curas de opción por los pobres. Y la cultura del encuentro. De la teología de la liberación, ¿no? La cultura del encuentro es que también además de esa voluntad de lucha es muy pero muy necesario e importante tener el espíritu altivo no se puede andar luchando por más voluntad que uno tenga a los tropiezos y con la cara larga y con el enojo con el compañero que uno tiene al lado y con el malestar que empieza a serrucharnos el piso así que muy oportunas las frases una de las tantas ¿no? que ha dicho, pronunciado el usado pasado en su asunción como obispo de Chascomús, el padre Juan Ignacio Lievana, ¿sí? Uh -huh. eh, un curita ahí, le decimos curita cariñosamente y con todo respeto, ¿no? Un curita surgido de esa cantera, si fuera fútbol diríamos una cantera, ¿no? Uh -huh. Surgida ahí en la a, alrededor de, de, la, de la cierta influencia de Vergoglio. Eh, como Cuerva y tantos otros ojea, eh, también. ojea también Y que ha pasado como tantos otros En su recorrido Por los lugares más duros, más tristes Y más solitarios y más necesitados de este país eh, Viene de ser Obispo de Añatulla sí, Allí en en la provincia de Santiago Estero Y el sábado pasado Obispo, en, obispo en, Chascomús. en Chascomús Así que gran parte de nuestro programa Tendrá que ver Con, con este hecho importante no solamente para los creyentes No solamente para los católicos Sino que también para aquellos que venimos Necesitando incorporar la espiritualidad a las luchas Y fíjense con lo que arrancamos hoy no Dice El mal espíritu aísla, recluye, seduce con personalismos narcisistas Así que con esto acercaremos a quienes nos estén escuchando sí. Las palabras narcisistas alguna de las palabras de Juan Ignacio Olievana en la asunción como obispo de Chacomón. Y hoy en nuestra mini reunión de preproducción lo que decíamos es que ante el tironeo de las jerarquías de las palabras dominantes ¿no? que toman relevancia y aparecen como un show mediático y todo el mundo les presta atención y demás, aparece bajo el radar las palabras de un obispo que como bien decías vos sale antes estaba con sus pasos embarrados en el, en el caminar y el andar como cualquier pastor de la no como cualquier artesano de la cultura del encuentro y cualquier pastor de su de su pueblo eh, con el mismo barro por las huellas mismas de sus otros ¿no? de sus compañeros allá en la en los distintos destinos que tuvo ...y en el centro de la provincia de Buenos Aires... ...en una pequeña localidad... ...sus palabras y radio funda espiritualidad... ...y un andamiaje espiritual que... ...quédense los oyentes nuestros... ...porque se van a sorprender como nos sorprendimos nosotros... ...gratamente escuchando al, al curita, al obispo eh, Juan Ignacio. Y además, como corresponde a este programa... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...tendremos el Noti Enfermezcaba... ...que en la ciudad más rica de la patria... Sigue estando vigente una de las mayores desigualdades del continente sí. así que con esto damos comienzo al programa de hoy a quienes nos está escuchando le podemos comentar también que nos, común, que nos puede llamar a dónde nos puede llamar a ver nos puede llamar usted dice nos puede llamar pero a dónde nos puede llamar Dale, vamos a decir. no no le, no me puede demorar así porque la gente mientras te busca se va y yo qué hago con la gente que se va y ¿Eh? <risa> Ah, no tiene el teléfono, ¿no? Sí, sí, acá está, acá está. Nos puede llamar al 15 28 35 0055 otra vez. 15 28 35 0055. Pueden comprar las rifas de nuestra querida casa, ¿no? De nuestra UPT en la Boca. Volvemos Le parece que volvamos a repetir. A insistir. A insistir con la oferta de que quien llame va a tener una, un número para la rifa que hace eh, los pibes aquí en suárez acá tenemos el teléfono en la mano y vamos a estar muy atentos así que y teníamos algo más por ofrecer hoy y además tenemos la entrada para un evento muy interesante que es una cantante popular que hace música popular brasileña va a dar un pequeño recital con su amigo guitarrista y nos acaba de ofrecer una entrada vamos a ver si conseguimos un par de entradas para que nuestros oyentes de FM Riachuelo de La Boca puedan participar de este recital y se van a encontrar conmigo porque yo voy a ir también y quién es Anabella Casales que ah. es una compañera que además tiene un hermosísimo programa de música popular ¿Y en brasileña ¿Dónde es este espectáculo? Eh, vamos a decirlo en un segundo ya lo diremos Bien, entonces vamos aclarando los tantos quien llame ahora al programa Gran Pueblo Salud se va a llevar una rifa para el sorteo de los premios que tiene Compañía de los Pibes en el edificio de Suárez, que incluye desde una computadora, remeras y algo algo rico para comer y también se puede llevar quien llame una entrada para escuchar a Anabela Casales. Este sábado, vaya agendándoselo y no haciendo programas por otro lado, 9 de marzo a las 22:30 en el Centro Cultural queda en la calle Uriarte 1289. Eso es Palermo. Sí, pero bueno, venden cerveza rica, unas este hay música rica, económica. Usted sigue fomentando el turismo eh, palermitano. Bien. Y además este comida sana. Bueno, así que doble premio para quien llame. Sí, tenemos el premio para un llamado y otro premio para otro llamado. Además, les acercamos la temperatura del día de hoy. Fíjense qué interesante, ¿no? 24 grados está haciendo. Esto es Notable. Nos olvidamos del calor por un tiempo, ¿sí? Esperemos que se prolongue y eh, Ya recibimos el primer llamado, Alejandro. No me diga. Del compañero Martín Velázquez Bayón, que pregunta si quiere, si él puede participar del concurso. No, por supuesto que no, el compañero Martín <risa> Velázquez Bayón no puede participar en el concurso porque es parte del programa de Gran Pueblo Seguramente no, pero me puede acompañar él. Salgo que el compañero Martín Velázquez Bayón <risa> haya tomado alguna Eh, decisión que no nos ha compartido pero donde nosotros que Bien. lamento mucho compañero martín vamos a hacer vamos cosas. a dejarlo para nuestros oyentes hasta que usted se transforme exclusivamente en oyente pero para eso tendrá Falta. que hacer que los compartir. sonores del caso nos tendrá que avisar por lo pronto ¿no? sí, le bueno eh, así que así estamos eh, con esta alegría que nos caracteriza y con esta eh, irredente interpretación improntu apresurada le vamos a pedir, no sé qué quise decir le vamos a pedir al estimado J.R. que Una nos logica. saque de este bochorno con un buen tema musical de esos que él habitualmente vamos, a veces te ayudas Solo mojan, pensó El héroe del fuerte en esos años Salir de la tumba y no tener vocación A cualquier yugo que no fuera de caño Ansiosas melodías canareaban Canciones de sable sin remache Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo Comerse a la hija del honorable senador Una nena enroscada en los negocios de papá Verquera y sutil pero fiestera Se conocieron trabajando en Casanova Ella vendiendo y él haciendo billeteras Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de Pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Para todos, para todos, menos para los que esperan Para esos que transpiran de impaciencia Los sin zapatos que no pasan a esta fiesta Los reyes y Papá Noel no existen Y a la gente, solo la ayuda a la gente No existe más iluso que el iluso que uno espere la mano sea la del que lo gobierne Fantasía o realidad A esta historia le da igual Fantasía o realidad A esta historia le da igual Continuamos con al gran pueblo salud así comienza nuestro habitual no tienenfers cava el 9 de marzo estamos invitados a un taller de de autoformación para educadores populares que ahondarán en temáticas relacionadas a las prácticas docentes que llevamos adelante con nuestros estudiantes, los métodos y estrategias utilizadas y las problemáticas que afrontamos todos los días en la escuela teniendo como eje la pedagogía de Paulo Freire Creemos en la educación pública y popular Por eso este taller lo hacemos entre todos Luego compartiremos un rico almuerzo juntos y en caso de tener algún requerimiento particular, mira que, que interesante, ¿no? Veggie, veganos y sintac, esperemos que nos avisen. Bueno, ¿esto cuándo va a ser y dónde va a ser? Va a ser este 9 de marzo a las 10.30 horas de la mañana en el Centro Cultural Pepa Noia, donde queda en Brasil 444. Es importante seguir tejiendo redes con las organizaciones del barrio Esto sirve para poder cambiar el mundo Para construir ese mundo posible con el que soñamos Nos sumamos y celebramos que en el barrio se sigan abriendo espacios como estos Lugares de contención A partir del 7 del 2, o sea del 7 de febrero ya empezó Se abrieron las inscripciones para terminar el secundario en el bachillerato popular Miguel Lito Pepe. Los requisitos son sencillos: ser mayor de 18 años, tener el primario completo y los días y horarios en el cual se van a inscribir. Serían los lunes a, de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas en Brasil 440 en San Telmo. El correo es secrepopular@gmail.com secrepopulartodojunto arroba gmail.com El bachillerato popular Germán Ardala tiene la inscripción del 2024 desde el 19 de febrero del 2024 al 30 de febrero, o sea que ya terminó esto, ¿verdad? Sí, pero igual pueden llamar al número. Ah, muy bien. Se pueden presentar de lunes a jueves es otro uh -huh. lugar. Otro, de, bachillerato. Bach, otro bachillerato. De 18-30 a 2030 llevar fotocopia del DNI llamar a Mati al número 15-30 67834837 Repito, para inscribirse en el Bachillerato Popular Hermana Abdala, que pese a que cerró la inscripción todavía lo pueden hacer, hay que llamar a, a Mati al 15 67834837. Bueno, y tenemos la gran rifa solidaria para sostener nuestro espacio comunitario acá en Los Pibes de la Boca. Recordémosles a nuestros oyentes para que llamen para solicitar su número. El primer premio es una PC completa con monitor, mouse y teclado. Hay un bolsón de verduras también de 10 kilos, hay prepizzas, una remera de la FM Riachuelo y un budín. El segundo premio tiene una canasta de alimentos, un pase de entrenamiento de boxeo recreativo en nuestro gimnasio popular... ¡Epa! Es interesante este segundo Pero premio, es un, sí. un combo de prepizzas y un vino. ¿Quién organiza esta hermosísima rifa para la cual todavía hay números? Lo organiza la FM Riachuelo, aquí nuestra radio donde estamos, la cooperativa tecnológica Fray Luis Ventral, la cocina de Suárez, los pibes del gimnasio popular y los cacos de la boca. El sorteo, para que estén atentos, faltan pocos días, se realizará el viernes 8 de marzo a las 18 horas en vivo, o sea que vecina, vecino... ¿Cuándo me repite que no lo escuché? El viernes 8 de marzo voy a estar acá a las 18 horas en vivo por la FM Riachuelo. acércate a la radio a buscar tu numerito, cada uno sale mil pesos. Colabora con nosotros a ayudarnos a sostener nuestro espacio en esta gran rifa solidaria grande Te esperamos. Si sos estudiante, profesora o educador popular, formá parte de los bachilleratos populares de Agronomía, Barracas, Bajo Flores y Parque Patricios. Estamos en los barrios de Agronomía, Barracas, Bajo Flores y Parque Patricios, así que escribinos a info@ arroba, inter repito info 3 puntocom o llamanos al 11 seis62 11 662 siete y si no escribiste ninguno de los teléfonos ni el uh -huh. correo anterior podés también escribirte este el 11 5 6744 así que llamá anotate y ofrece lo que sabés hacer a aquellos que necesitan de lo que vos sabés hacer el gobierno una feria en retiro en la madrugada de uno de estos días en la feria barrial que funcionaba desde hace 5 años en la calle Perete Frente a la terminal de retiro, a pesar de que las familias no pusieron resistencia, durante un operativo se levantaron 600 puestos. Se llevaron mercaderías, rompieron varios carritos de los vecinos que trabajaban como cartoneros. En medio de un contexto como el que conocemos y como el que estamos viviendo de crisis brutal y sin previo a el gobierno Jorge Macri decidió el desalojo de una feria donde trabajaban cientos de familias. Los vecinos se encontraron en la madrugada con un despliegue de 11 camiones compactadores, 8 palas mecánicas, 10 grúas que con la fuerza utilizaron para levantar los puestos. La feria Perete ocupaba alrededor de 3 cuadras donde funcionaban más de 600 puestos en los que se vendían todo tipo de productos. Andrés, una de las personas damnificadas, nos contó, soy mecánico, el gobierno nos trasladó acá hace nueve años. Nosotros tenemos un amparo vigente, pero no nos trajeron ninguna notificación ni ningún documento judicial. En 2018 pasó exactamente lo mismo, es injusto. enterémonos acá solidariamente, compañeros, compañeras de la boca, que muchas familias de esta feria, Perete quedaron en la calle, ya que por el desalojo perdieron el lugar donde vivían. El amparo era que el gobierno de la ciudad nos tenía que reubicar donde nosotros podríamos vivir y desarrollar nuestro trabajo. Vivimos en un país injusto, sin previo aviso, notificó Andrés. Estampas Tangueras. Las mujeres que construyeron el tango este viernes 8 de marzo a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita en la calle Cochabamba 743 Cava pueden asistir a este evento hermoso de Estampas Tangueras. Los esperamos.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 que quedar el barrio unido jamás será, unido, jamás será el barrio unido jamás será decidido el barrio unido jamás será decidido ni la pala ni la caridad del cielo ni político punteros malicones traicioneros que te la quieren corar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 elo 100. .9. el enfoque un programa donde la cultura sos vos somos nosotras y, y es, es el, el otro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 19 y 30 en esta tarde noche, bonita, fresca, aquí en el barrio de La Boca, en lo que es al Gran Pueblo Salud. Sí, esto es lo que es. Somos del Gran Pueblo de Salud en la FM Riachuelo. Y de no mediar ningún tropiezo ni inconveniente, creo que ya podríamos ingresar en esto que nos ocupa en el día de hoy con mayor centralidad, que es la Asunción como Obispo de Chascomús de Juan Ignacio Lievana. ¿Sí? Eh, veníamos esperando con la, esta, esta nueva esta, esta nueva decisión de Francisco, porque quien designa a los obispos y arzobispos es el, el papa, en este caso es el papa Francisco. Y ya el sábado pasado, tempranito arrancó la actividad ahí en en Chascomús Con un, con un lugar lleno de gente no solamente en el ámbito estrictamente eclesiástico sino también en un ámbito comunitario, de, de comunitario de celebración allí es muy lindo Chacomus es muy Chacomus pero diócesis además es bastante extensa uh -huh. porque tiene para un lado todo lo que es la parte rica y productora de esa parte de la de la pampa húmeda ¿no? de ahí de la provincia de Buenos Aires eh, con tantos sembrados como también criado ganado pero también llega hasta la costa del río de la Plata y también llega hasta el, el comienzo del mar argentino o sea que todas las estrategia. iglesias y todas las parroquias que van desde San Clemente más de, de las Toninas Santa Teresita etcétera, etcétera, etcétera pertenecen también a la diócesis de Chascomús Chascomús, ¿sí? Chascomús que quizás la mayoría lo tiene asociado a la ruta 2 cuando vamos camino a la costa también Chascomús está sobre la ruta 11 a orillas del río de la Plata uh -huh. o sea, es un partido bastante extenso sí bien hecha la salvedad geográfica de lo que estamos hablando nos vamos a meter de lleno con algunas algunos pequeños párrafos que logramos aislar de lo que fue una celebración también eh, realizada por eh, Facebook Live, uh -huh. una iglesia que apuesta a la masividad, apuesta a la salida, ¿no? como dice Francisco, una iglesia en salida, no se restringe solamente al ámbito estrictamente del claustro ¿no? eclesiástico, sino que trata de mandar enviar su mensaje por distintos modos. Bueno, nosotros de ese Facebook Live tomamos, algún, eh, tomamos la parte de lo que según el mismísimo Juan Ignacio, Juan y como lo dicen allí en Chascomús, eh, había escrito para su presentación ante la comunidad y eso es un poquito lo que vamos a Sí, pare ahora. parece una encíclica eh, papal, ¿no? Porque da algunas definiciones, como por ejemplo lo que vamos a escuchar en el primer audio, habla de misericordia. Escuchemos bien qué es la misericordia. Interesante concepto. La misericordia para salir sí. del prejuicio... Sí. ¿Eh? Y escuchemos también como subraya y destaca que no se trata de ninguna ganancia. El Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad permanece para siempre. Es recibido gratuitamente, por eso estoy llamado a dar gratuitamente. Bueno, acá teníamos la definición ¿no? de misericordia, que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y las miserias de nuestro prójimo. Claro, eso nos llevó a preguntarnos qué es compadecerse, ¿no? Y las definiciones terminamos rápidamente en una frase que para nosotros era emblemática desde la militancia, que era lo que decía el Che, ¿no? Nada del sufrimiento del mundo me es mesajeno. indiferente, me es ajeno, digamos. Entonces, eso es compadecerse. O sea, uno no puede resolverle el problema al otro mmm, si no lo vive como propio. Y parece que no se puede esquivar eso, ¿no? Porque si uno lo esquiva demasiado se convierte en un hombre de piedra, ¿no? En alguien ¿no? que es indiferente al dolor del otro. Uh -huh. Indiferente, sí, sí, el camino al cinismo uh -huh. Y después Si no, se los vamos a volver a pasar ¿Qué significa el servicio? ¿Y qué significa? ¿Y cómo se para? Él ¿Y cuál es su, su Enunciación, su lugar De, de posicionamiento, su parada ¿no? Donde se fortalece Donde fortalece su espíritu para Consagrar y dar el servicio Que él brinda a su comunidad Deseo estar en medio de ustedes Como el que sirve como un padre y un hermano, como un pastor y un amigo para todos. Deseo aprender junto a ustedes esta misión de ser obispo que me queda muy grande y me siento muy pequeño, pero muy confiado en el amor de Dios y en la paciencia de ustedes. Quiero entender mi vida como una ofrenda de Dios para su pueblo. Quiero ser ofrenda, quiero entregar mi vida de corazón para a esta tierra santa que Dios tiene reservada para mí. Muy fuerte, ¿no? La idea de dar una ofrenda, ¿no? Hay una especie de simbología muy muy poderosa, muy patente, algo que se da, que se brinda con generosidad. Es muy interesante el planteo y como, ¿no? Digo, porque yo me quedé pegado un par de cuestiones. Digo, él se siente pequeño ante el cargo que asume, ¿no? insisto no sé si la palabra correcta es cargo digamos ¿no? pero la función que, que el papa le encomienda digamos ¿no? pero a la vez como diríamos como que se acompaña y por la comunidad uh -huh. y es desde ese acompañamiento podríamos decir privilegiado ¿no? una vez que descubre se discut bañado por dios y la comunidad que desde ese lugar decide ofrend ofrendar nuevamente a la comunidad o sea que hay un permanente en el discurso de es Juan y vamos a encontrar permanentemente ese Son ida matices. y vuelta ese, pero ese ida y vuelta donde realmente eh, el, el punto de llegada y el punto de partida se van intercambiando permanentemente no hay alguien que lo tiene todo que lo ordena todo que lo dice todo eh, tampoco es alguien ingenuo que no tiene ninguna idea de lo que hace digamos, ¿no? entonces hay una permanente una retroalimentación permanente muy interesante entre Dios, Comunidad y la función que el Papa le, ha que le que le han encomendado y él se él dice soy pequeño, me siento pequeño para esto, pero la re responsabilidad es grande, ¿no? uh -huh. y, y bien como bien decís y estoy acompañado, si no no la podría, ¿no? No podría dar ese servicio. Sigamos con el tercer audio que me parece que nos va a aportar elementos muy valiosos que después vamos a comentar. Mi corazón viene cargado con toda la fuerza de la fe del pueblo de Dios que peregrina en Santiago del Estero la diócesis de Aniatulla, materializado en el báculo tallado por un hermano privado de la libertad en Campogallo, como signo de que Dios puede transformar nuestra historia de muerte y de pecado en historia de vida y de salvación. Hecho con madero de madera de algarrobo, árbol que cobija, da sombra y protege de la intemperie y de los fuertes calores. La cruz pectoral artesanía de una alfarera de Santiago, amasada con tierra santa de Huachana, signo de que llevo un tesoro en vasijas de barro, y de mi deseo de dejarme moldear por Dios a través de las manos de ustedes, mi querida comunidad de Chascomús. Está dispuesto a, a consagrarse a la tarea, eh, munido nada menos que de un báculo hecho con algarrobo, los que somos de Cuyo sabemos que el argarrobo, si hubiéramos podido no eh, hacer valer el algarrobo como nuestro principal alimento, hoy tendríamos muchísimas menos enfermedades y además estaríamos muy a salvo de un montón de, de cuestiones climatológicas que hoy nos están castigando como las sequías, las inundaciones, porque el argarrobo es uno de los árboles más nobles, una de las maderas más fuertes y ese va a ser su obáculo, que es un bastón corvo, el del pastor. El del pastor, que, a, sus, que a su rebaño digamos. que le da sostén y soporte a su misión. Y después eh, realizado sí. ese obáculo realizado por una persona privada de la libertad que él la pone como haber atravesado el camino del pecado y haber reiniciado su vida digamos ¿no? una mirada interesante algo de una recuperación de una mirada que incluye al otro y no que daña al otro no una maravilla del proceso que él valora y, y que a él lo le da el, no le da el sostén a su a su tarea ¿no? uh -huh. y también hace referencia a otro elemento que es una vasija de barro que él dice por un lado me contiene pero también me deja moldear cosa que después va a retomar en otro audio donde hablé respecto de que él nos posiciona ahí hacia, para dejarse moldear por las personas con las que él profesa su fe. Sigamos con el próximo audio que creo que J.R., que creo que en ese lo va a plantear con mucha claridad. El anillo con las hojas de algunos árboles muy significativo de Santiago expresa el deseo de la capacidad de acogida y de amparo, de sombra y de resguardo del chañar del Guayacán Y del algarrobo la flor de cuatro pétalos llamada tonali presente en el vientre de María de Guadalupe ante lo cual la cual los indígenas reconocían la presencia inequívoca de dios en el seno bendito de la madre está presente en el anillo en el reverso de la mitra, y en el escudo episcopal esta flor nos recuerda que todos somos morada de Dios, sagrados por el misterio trinitario que nos habita, la dignidad infinita que todos tenemos. Dignidad infinita que todos tenemos. Arrancamos por el final, ¿no? A veces Pareciera ser que aquí conquistarla conquistar la, la dignidad. Bueno, lo que nos viene a decir Juan es que la dignidad está nosotros. Y que ¿Sí? somos morada de Dios. Sí, y cuando dice morada me parece muy buena la palabra porque después lo va a retomar más adelante. Eh, no, no nos queremos transformar en, en exegeta de, de, del obispo de Chascomus, pero la verdad que es muy rico su discurso porque él se encargó de hacer referencia a un montón de elementos que si ustedes hacen la cuenta está... Una persona privada de su libertad Que se rearma la vida Habla de los pueblos originarios El lugar principal que tienen los pueblos originarios En el vientre de la mujer Que ubican ¿no? en el vientre de la mujer Como lugar de la vida El lugar del amparo el, el amparo Habla mucho, y mucho, muchísimo De la naturaleza Después también lo va a tomar En, en clara referencia a la encíclica de, de Francisco eh, Con distintos elementos Uno de ellos, como explicaba patriantes Antes es el, el algarrobo Pero también habla del chañar y otras plantas digo eh, y, y habla de la morada todos somos morada pero también después va a hablar de este planeta que es nuestra morada y cómo hay que cuidarlo digamos entonces me parece que es una asunción bastante particular para un obispo eh, de una iglesia para quienes tenemos algunos años eh, y que rara vez un obispo en una iglesia llegaba a ser obispo con esta carga de conceptos Eh, por fuera de lo que él mismo se presentaba, fuera de la ganancia, fuera de la culpa instaurada en, en, en, en la mente de, lo, lo, lo, lo, lo, no, de ¿no? moralismo. Exactamente. Con un poder ético, diríamos, sin exagerar, sin exagerar claramente revolucionario. Sin ninguna duda y con unas palabras, además, que tienen una dimensión... ...y quedando en los próximos audios, JR, donde donde va a hablar exactamente de la comunión y de la colectividad. Hace un tiempo un sacerdote amigo me decía que si el Papa nos envía las periferias, necesitamos por tanto tener una andadura espiritual fuerte. Si estamos en el frente de batalla no podemos ir así nomás. Necesitamos raíces y cimientos, una honda espiritualidad. Bueno, algo así arrancamos hoy, inspirados por este, por este discurso. ¿no? Claramente el lugar de la espiritualidad no es solamente un lugar para, para el desasosiego, para estar eh, un, con uno mismo ¿no? en la soledad profunda, ¿no? como la idea de, de un religioso aislado que se dirige a Dios, encerrado en un vaya saber qué monasterio. Está planteando, tal cual lo venimos diciendo nosotros, Eh, desde la época de San Cayetano de, ¿no? que surgieron los San Cayetanos eh, como un movimiento ya claro. ¿no? por el 2017 ¿no? entonces digo eh, eh, que empezamos a redescubrir la relevancia que tiene la fe y la espiritualidad en la lucha de nuestros pueblos digamos, ¿no? entonces, tal cual lo plantea él nosotros adherimos concretamente a esto y para eso hay que trabajarlo para eso hay que trabajarlo que lo va a seguir planteando más adelante que va a tener también que ver en el modo en que nosotros militamos. De algún modo vamos a abordar esa cuestión de, de cuestionarnos, de criticarnos y de fortalecer nuestro modo de militancia que incluya esa espiritualidad para el trato con los propios y también con los ajenos. Sí, espiritualidad que además yo pensaba cuando hablabas que no solamente San Cayetano, sino también, qué sé yo, la difunta Correa, cuántas figuras que han estado... En la primera línea de las guerras de la independencia se encomendaban no a, a sus santos a sus credos a, a sus a, a sus antepasados no san martín con la veneración la honra el respeto que él tenía por los pueblos originarios por esas familias históricas a las que él les daba un lugar y a las que le pedía permiso para cruzar la cordillera creo que la eh, Juan Ignacio recupera toda esa espiritualidad este, en la cual nos podemos inscribir también los movimientos populares. Así que sigamos, si te parece bien, JR, escuchándolo en el próximo audio. En un mundo dividido por las guerras, la violencia, los fanatismos, las intolerancias, el maltrato, los pensamientos... Eso nos invita a la por las guerras, la violencia, los fanatismos, las intolerancias, el maltrato, los pensamientos y nos invita al amor, al perdón, a la reconciliación, a la aceptación incondicional del que no piensa como nosotros, en apertura constante del hermano, sin pretender acomodarlo a nuestras ideas, pensamientos o exigencias, siendo artesanos de la cultura del encuentro. La sinceridad, la claridad, la transparencia, la sencillez evangélica en el trato, la, en la misión compartida, la corresponsabilidad, la sensibilidad evangélica, el discernimiento para estar de ahí, de ahí sin prisas, con un modo sagrado de estar, de irradiar, de ofrecer y ofrecernos. Caminando Juntos en la Escucha y el Aprendizaje Mutuos. qué vaya, vaya que nos va a hacer pensar este muchacho, que ya no está muchacho, ¿no? Digo, porque... Eh, Hay que incluir hasta al que no piensa como nosotros. Eso por un lado, pero ¿sabes qué está pensando, no? Digo, eh, nosotros venimos con un vértigo importante del año pasado y ese vértigo se incrementó a su máxima exponencial eh, después del 10 de diciembre, ¿no? Eh, y me parece que este como decía Napoleón, vísteme despacio, despacio que estoy apurado, no digo, me parece que sin es una idea, ¿no? Creo que lo que nos hace reflexionar a Juan y que me parece que Sin darnos cuenta, algo del vértigo, de la aceleración de los tipos que nos impone el enemigo en la sideración de este capitalismo financiero, voraz y destructivo, eh, que es estar respondiendo en el tiempo real a todo lo que va generando ¿no? y cómo seguir peleando en cada batalla, en cada frente, Me un poco, nos extravía un poco en el camino y terminamos sin escuchar Eh, al hermano sin eh, esta escucha mutua que plantea juan y no sin esta sin esta tranquilidad espiritual nos hace un poco eh, briosos voluntariosos eh, con, con mucha efervescencia pero medio caballo desbocado ¿no? que nos cuesta si sí, tener razones como otra lógica no y yo estaba pensando y no creo que por eso sea una desviación liberal de no, no al de, contrario de, yo creo nuevo obispo digamos ¿no? no no a mí me parece que él dice sin prisas ¿no? podemos empezar a generar el espacio vacío para decirlo así metafóricamente que exige eh, la, la ofrenda ofrecernos y que nos ofrezcan parece que hay algo de li y vuelta del, de lo mutuo como vos bien decías que requiere esa, esa pausa que no es la inercia o la anestesia de no hacer nada, es al contrario, ni de ponerse a esperar, es el contrario, la de construir en esa mutualidad. Miremos a nuestro alrededor, sino cuántos compañeras y compañeros están agotados, eh, eh, enojados, tristes, angustiados, no eh, que de, no te cuento porque estoy apurado, porque no tengo tiempo porque vos, porque vos no me escuchás. ¿no? Me parece que en, claramente no estamos mejor de los mundos. No esto no significa que entonces el mundo ha cambiado, el mundo sigue estando en guerra el mundo sigue dando disputa de los más poderosos, siguen disputándose entre ellos y a la vez quitando a los pueblos sus alimentos, su energía, su agua, maltratando al planeta eso sigue vigente, no es que porque ahora asumió Juani el mundo es un paraíso hermoso y lleno de flores no Pero quizás quizás sea el momento también de repensar que hay que incluir o tener una variable o alguna de las estrategias que nosotros utilizamos para dar batallas quizás tenga que ver también con la posibilidad de escuchar al hermano, que el hermano nos escuche, caminar juntos, contemplar. Bueno, no sé si hemos recortado ese fragmento, pero habla mucho de la contemplación. ¿No? Sí. no contemplar es y no es una pérdida de tiempo contemplar no. ¿no? eso es lo que me Yo, llevo como conocimiento y que no es una pérdida de tiempo me parece que estoy, sí, estoy me parece que dios está golpeando nuestras puertas sí. y... al contrario es es una tampoco es una ganancia es un es un es un ser ahí con, con los demás sí. es, es otra otra otra teología la que él nos está introduciendo muy parecida a la teología de la liberación en algún punto la tenemos que revisar mm. Pero hay algo ahí del que, je, que nebra en esas palabras. Pero sigamos escuchándolo dale, dale, porque perdón. es muy muy filosófico lo que va a plantear ahora. Nuestro modo de amarnos ya tiene sabor al evangelio, irradia, contagia, atrae. Por el contrario, las críticas, chismes, envidias, luchas de poder, divisiones, comparaciones, alejan y escandalizan a los pequeños. El mundo une y comparte, suma, incluye, valora. El mal espíritu, en cambio, aísla, recluye, emite juicios implacables, con reduccionismos y prejuicios. Seduce con personalismos narcisistas, que avasallan, pro y no de discípulos misioneros. Bueno no tengo mucho más para decir, ¿no? Nos hace nos interpela fuertemente. Porque además esto no cambia la lógica que nosotros en nuestra militancia abordamos de no nos hace perder la claridad de que tenemos que quién es nuestro enemigo, digamos, ¿no? En esta en esta lucha en favor de la dignidad del pueblo. Lo que nos hace pensar es que a veces eh, sin darnos cuenta el enemigo nos puede puede lograr avivarnos sin que nos demos cuenta. Y nos hace actuar según su lógica Entonces, y, ve, y vemos en el otro en lugar de como diría el cheno un compañero un hermano vemos a alguien que nos estorba nos incomoda, que necesitamos descartar o por lo menos correrlo de nuestro camino esto creo que es lo más difícil cuando somos habitadas por las palabras del mal habitados por las palabras del mal y actu actuamos en consecuencia a pesar a pesar de nuestras más claras y y bondadosas intenciones uh -huh. ¿no? Eso, sí, sí. y ¿sabes? no lo tenemos que poner a cuenta solamente de lo que él plantea como estas personalidades narcisísticas como si fuera un carácter de personalidad además de ser ¿no? una característica de alguien también es un problema social como decía el Papa en sus hermosas palabras cuando fue entrevistado por por la compañía de Telam eh, Bernarda Gencia no es un problema individual, es un problema social uh -huh. nos afecta a todos porque ha dejado esa persona de tener la luz que le provoca su propia tarea, su propio deseo, su propio entusiasmo. Bueno, así también Juani nos va explicando estas cosas tan complejas y tan inspiradas en Francisco. De, de iluminaciones y encandilamientos también ha hablado, Juani, no sé si lo tenemos cortado. Pero, Creo que, ¿no? que sí, a ver, sigamos. Ante la propuesta de una sociedad de consumo, del bienestar personal, de la ambición posesiva y desmedida, del sálvate a ti mismo ir, Jesús nos propone el camino de la entrega, del olvido de sí, de tocar la carne sufriente de Cristo, haciéndonos cargo del dolor del hermano, sin mirar para otro lado. Y esto de manera conjunta y comunitaria, no como francotiradores, ni clericalismos inmaduros, ni personalismos que encandilan, pero que no iluminan, sino como una red de comunión, como discípulos misioneros de aquel que pasó por este mundo hacia el bien. Bueno, implacable, ¿no? Nada hay que agregar. Hace, ¿Hace mucho que militan los pibes? Falta ¿no? Es increíble Es increíble como nos nos aclara Con esa luz de sus palabras Que no es lo mismo encandilar que iluminar Sí, sí, perfecto sí, sí. Y que nos podemos encandilar Con bastante vacías Como puede ser creer que somos felices Porque consumimos, ¿no? Sí, esa es, me parece, es otra otra vertiente otra del asunto Sí, sí Creo que a veces la, eh, entiendo yo Que lo que eh, suele encandilarnos A veces es la verdad Exactamente ¿no? Y el tema que la verdad no te ilumina La verdad te encandila porque no sabes qué hacer después con ello Quedamos como las pobres eh, perdices, ¿no? O las liebres, ¿no? Sí Que ahí. se las encandila y después le pegan el cuetazo Paralizadas Por eso hay que estar muy atento a las palabras Las vamos a repetir y vamos a hacer pequeños audios Para tenerlo muy a mano, estas palabras Muy todos los días, ¿no? Y que nos permitan entender que, bueno, una vez que uno se da cuenta de estas cuestiones, tiene que hacer algo con eso, no quedarse paralizado ni, ni puesto ahí en el lugar de la víctima, ¿no? Del damnificado. Bien, ¿con esto estamos? Para mí es demasiado. <risa> Nunca es demasiado <risa> cuando la dicha es buena. Sí. <risa> Algo así decir el refrán, ¿no? Pero vamos a retomar las palabras de Sí, de seguramente. Ignacio. Y tenemos toda la intención de ahora. Estaba, bueno, recién asumido. Uh -huh. eh, hoy viajaba, ayer viajaba a Luján. Uh -huh. Porque para él es una de sus eh, cuestiones muy fundamentadas en su en su creencia tiene que ver con la Virgen de Luján. Uh -huh. eh, así que le iba a encomendar su obispado a la Virgen de Luján, además de la Virgen de Merced, la Merced que es la oriunda o la que está ahí en Chascomús. Bueno, muchas cuestiones que también tenemos que empezar a Estudiar. entender, uh -huh. explicarnos y explicar a otros respecto a algunas cuestiones religiosas. La otra me contaban, teníamos olvidado y la Iglesia de los Negros en Chascomús, que es una iglesia que fundan los negros esclavos que se escapan de los corsarios no, a principios, ahí cuando termina cuando el momento de la Revolución de Mayo y demás, bueno, hay un montón de cuestiones para seguir indagando. Nosotros por hoy vamos a dejar aquí, vamos a dejar este este este vino nuevo en odre vieja en reposo, a ver qué surge de esto, lo vamos a pensar, lo vamos a poner a charlar. Estamos en algunos lugares comenzando con algunas lecturas, estamos propuesto hemos propuesto tomar eso que viene de algunos grupos de Misioneros de Francisco de volver a la lectura de la Biblia Sí, estoy de acuerdo eh, Una Biblia situada, una Biblia con contexto con una Biblia que entendamos que estaba pasando en el mundo no una Biblia como un texto ascético y alejado de, de todo de todo contacto con la realidad, sino por el contrario ¿no? Así que vamos a traer algunas novedades en la semana y vamos a estar tratando además de pedirle una entrevista a Juan y a José Ignacio Liebana, para poder traerla y compartirla no solamente con los vecinos y vecinas del Barrio La Boca, sino con todos nuestros compañeros y compañeras del resto del país. Sí, los, las compañeras los compañeros que escuchan este programa sería bueno que vayan empezando a pensar no algunas preguntas y algunos temas que quisieran abordar desde esta cultura del encuentro, este artesano de la cultura del encuentro como es Juan Ignacio. Mañana martes 5 de marzo a las 9 horas esperamos a toda la comunidad de Avellaneda en el polo judicial. El motivo de este pedido es seguir exigiéndole a las autoridades correspondientes justicia por Dante, justicia por un asesinato violento. Si algún asesinato tuviera motivo, este ninguno lo tiene, pero este en particular menos. Un asesinato brutal, acabó con la vida de uno de nuestros pibes, uno de los mejores nuestros pibes. Así que invitamos a toda la comunidad de Avellaneda, y si quiere la de La Boca también, acercarse a la avenida Mitra al 2600. Allí funciona el polo judicial para pedir justicia por Dante, porque todavía eso se mantiene ausente. a la marcha de las velas hacia la comisaría 3, a los cortes de la avenida Mitre y a las intenciones, buenas intenciones de los funcionarios correspondientes tanto del municipio como de la provincia, el poncho sigue sin aparecer. El asesino sigue prófugo, aunque todo el mundo sabe por dónde anda. Así que vuelvo a repetir, mañana martes 5 de marzo a las 9 de la mañana, los esperamos a todos en la avenida Mitral 2600 en el polo judicial de Avellaneda para reclamar justicia por Dante. Pacto para vivir Odiando no solo La sol revolviendo Más En los Restos De un amor Con un camino Recto A A la desesperación es en la sen un cuento de terror. Seis años así escapa